Son las nueve con cincuenta y ocho minutos. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor.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 Dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear Que a seguir tiene la palabra Estimados amigos oyentes Muy buenos días Que Dios le bendiga Que la misericordia, la paz y la alegría de Dios Repose en su corazón y en su hogar Que en esta mañana Sea un ya un día están dando ya son las 10 de la mañana no obstante que vaya este día dando los frutos de lo que usted ha sembrado ha sembrado bien ah, va a recoger lindos y buenos y maravillosos frutos de lo que te ha sembrado sí que dios le bendiga en esta mañana estimados hermanos hermanos de la iglesia hermanos en cristo jesús de otras iglesias dios les bendiga le ayude Le sustente Vaya con el rostro Con su cabeza en alto Vaya mirando siempre a frente No mire hacia abajo No, mire hacia al frente Donde está nuestro Salvador Jesucristo Que nos ayuda, que nos bendice Y que nos da el mejor camino Sí, vaya con la frente en alto Cortando el aire con la pera Como decía un pastor amigo mío ah, Que Dios le bendiga Sí, que Dios le bendiga que sea un día precioso, maravilloso Que cuando vaya nuevamente al reposo en la tarde, en la noche Ah, diga, gracias Señor, porque logré aún más de lo que yo pensaba hacer Que Dios le bendiga Luego estaré leyendo un Salmo Un Salmo maravilloso para cada uno de nosotros El Salmo 127 Dice... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta Amén ¡Qué precioso salmo! Me llega a lo profundo, porque yo soy padre de familia. Yo eh, tengo cuatro hijos preciosos, grandes, buenos, buenos hijos, sin vicio, sin compañeros o amigos malos de de, de, de, de que están metidos en los vicios o de malas actitudes. ¡No, son trabajadores! ¡No! y en su trabajo tienen compañeros buenos qué lindo es tener una familia que ya por lo menos a mi edad están todos criados, están todos grandes todos tienen su profesión todos tienen su camino eh, relativamente hecho porque nunca se deja de andar por el camino, ¿no es verdad? aún cuando uno está con cierta edad pretende de hacer más cosas para el futuro tiene proyectos, tiene planes no es verdad aunque muchas veces está allá eh, como se dice por ahí viejito no obstante su mente ah, está trabajando es posible que nunca se quede la persona así tan, tan, eh, eh, tan en esa situación de que no ahora no ahora no puedo no que Dios le ayude, que Dios le bendiga, bendiga a sus hijos bendiga a su familia herencia de Dios son los hijos y cosa estima el fruto del vientre dice qué bueno es tener una familia unida ah yo y mis hijos nos juntamos todos los días sábado un día especial de la familia un tiempo especial para orar para rogar a Dios pedir a Dios su protección su bendición la prosperidad que abra caminos que abra puertas de bendición sí Y usted pudiera hacer lo mismo, ¿por qué no? Ah, eso es lo lindo. Qué bueno es tener hijos que lo abrazan a uno, ¿no es verdad? Que abrazan a sus padres, que lo besan, que le hacen cariño. Ah, que le ayudan en las cosas. Qué bueno tener hijos así. Ah, Dios lo puede hacer a uno de los hijos que están más desatendidos. Aquellos que no le importa. Dios puede tocar su corazón porque padres mamá y papá no son para siempre en esta vida ah, mamá y papá hacen mucha falta y después de los 50 años oh, como hace falta un consejo de ellos o oh, un arrurro de ellos no cierto arrullado o sea hacerle cariño ¿ah? que hace falta eso eso es lo que dice este salmo y aquí de dios son los hijos se estima el fruto de su vientre de como son como saetas hermano de valiente así son los hijos habido en la juventud sí sí sí sí qué lindo es eso qué bueno bienaventurado dice es el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado ah, cuando viene gente violento que van en contra no es cierto que dejan a sus padres, los dejan amedrentados a ah, los hijos. Cuidado, en mi papá, en mi mamá. Ah, son como, no es cierto, como leoncillos ahí alrededor de su familia. Ah, qué lindo es eso, qué lindo es eso, porque hace mucha falta en este Chile. El amor por la familia, el amor por los hijos. Hace mucha falta el amor por los padres. Ah, qué cosa terrible. La droga adicción ha hecho pedazos ...aún las las más fuertes familias. Aclamemos ah, a Dios para que no caigan en ninguno de esos maleficios de la vida, sino que puedan encontrar el camino bendito. Por eso, cuando se está firme en Dios, ah, si Dios no edifica esa casa, si esa casa no tiene temor de Dios, si esa casa no tiene a Dios dentro de sí, a ah, esa casa es una un lugar de penurias, un lugar de, de desaliento y, y de tristeza. Pero si Dios edifica esa casa con los mandamientos, con sus con, con, con sus palabras de aliento a la familia, si edifica a Dios así, en ese fundamento de fe, esa casa es feliz y será feliz y se mantendrá bien. Si sí, toda la casa, no digo la, de la estructura de los ladrillos, sino que digo de la estructura emocional de la estructura espiritual, de la estructura de amor y felicidad. Amén. Y entonces ahora, yo voy eh, voy a pedirle a nuestro amigo, aquí en la, en la técnica de la radio, eh, que ponga un CD que traje un himno lindo, no sé por qué, Señor, tú me salvaste. Sí, porque qué de bueno uno tiene para Dios. Es Dios que a nosotros nos hace mejorar en el camino. Entonces vamos a escuchar este precioso himno que es para su enlevo, para su meditación con esta música cristiana que es diferente a mucha música porque llega allá, al centro de los sentimientos y corazones y... y Y centro de nuestros sentimientos Y emociones Llega al corazón Ahí está, para todos ustedes Señor Tú me tocaste No sé por qué En mí te fijaste a por mi corazón estar aquí vendido contigo siempre quiero Señor estar Stop saying Amigos oyentes Voy a leer para ustedes Una parte de la sagrada palabra de Dios Que se encuentra En el Evangelio según San Mateo En el capítulo 7 Ah como es bueno tener la palabra de Dios a nuestro alcance Hay tantas cosas amargas en esta vida Por eso que la palabra de Dios es una fuente de agua inagotable agua espiritual que refresca el alma en el capítulo 7 del evangelio según San Mateo en el versículo 13 dice así entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella ese es el versículo 13 estimados amigos oyentes mire cuando la persona anda sus anchas no le hace caso a nadie no le importa su prójimo no le importa de hacerle mal a un su amigo ah, como hemos visto no es cierto las noticias de personas que eran muy amigos y después los estafaron con mucho dinero y están fuera del país disfrutando de lo que robaron a su amigo cuando esas personas toman ese camino que es el camino espacioso ese camino lleva a la perdición puede gozar un momento, puede puede estar alegre disfrutando, pero está disfrutando de fuego, está disfrutando de amargura, está disfrutando de las lágrimas de otro. ¡Ah, sí! Ese pernicioso vicio del alcohol ha desgraciado y ha matado más gente y ha destruido más más hogares que todas las guerras del mundo sabe por qué comenzó con un pasito un paso en el camino espacioso el camino ancho yo hago lo que quiero yo esto lo hago porque soy yo y nadie manda en mi vida ok y Está bien para él, pero vamos a ver su final, ¿eh? vamos a ver lo que acarrea todo eso, de que sea una persona testaruda, ¿eh? que sea una persona así llena de egoísmo, que solamente se ve a sí mismo y que no le importa lo demás, ¿verdad? ¿eh? yo fumo y yo me drogo y hago lo que quiero con mi vida ah, y yo eh, eh, eh, disfruto de andar en las noches con mis amigos, con las amigas que tengo y no me importa nada mis papás no me importan porque ellos ya vivieron su vida cuantas veces como ministro, como pastor Ah, yo he encontrado personas así Y son jóvenes que tienen 16 años Y son viejos que tienen 60 años A mí no me manda nadie Yo soy lo que soy porque yo quiero ser así Ah, muy bien pues Para ello Pero pero alguien que le ponga un espejo delante de él El espejo de de la vida del camino de la vida y vea lo que ha dado y que le saque después el espejo y ponga el otro espejo el espejo del futuro que le espera el futuro ah, aquí dice la palabra de dios dice que hay que entrar por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella son muchos ¿Ah? son pocos los que encuentran e eh, otra parte de la vida que dice aquí también en el versículo 14 porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan pocos pocos son los que la hayan ¿por qué será que es tan difícil para el ser humano obedecer o fijarse ¿no es cierto? fijarse en las personas que han tenido éxito por ejemplo por le voy a poner por ejemplo un médico ¿usted cree que un médico piensa que un médico dijo yo soy médico y se puso una túnica blanca y ya vamos a cortando la piel de las personas y operando ¿Ah? tuvo que ser un buen alumno desde el primero básico ¿Ah? hasta el octavo básico buen alumno, buenas notas o sea, no es que sea bueno de carácter bueno, chistoso y amigable no, sino que fue dedicado se dedicó a estudiar a leer bastante hasta aprender lo que leyó Eso es todo. ¿Ah? Y de dedicarse, ¿no es cierto?, a sumar, a restar o a dividir todas las operaciones matemáticas, estudiarlas bien hasta que la aprendió. Una vez que la aprendió, las aprendió. Y después no tiene más, a no siempre ir practicándolas para que no se le olvide. Hoy día es fácil tomar una calculadora un, o oh, cualquier uno de estos teléfonos celulares que tienen tantas aplicaciones y es fácil poner 8 multiplicado por 5 y le da el resultado pero y en la pizarra y en el cuaderno con un lápiz la operación que se hace eso muchos no lo saben ¿Ah? no obstante tuvo que aplicarse un doctor antes aplicarse el mismo, entrar por el lugar estrecho Está estrecho, no se va para un lugar ni para otro Continúa en ese mismo sentido La estrecha, es estrecha la puerta ¿ah? Y entra por ahí Y aprendió todas las operaciones matemáticas Y después otras operaciones más elevadas ¿No cierto? Como álgebra, bueno, etcétera Y después tuvo que entonces decidir ¿Qué voy a estudiar? qué voy a hacer ¿Ah? y le gustó la medicina para ayudar a los demás y también para ganar dinero porque hoy día los médicos Dios mío como cobran caro ¿Ah? que prefiere la gente a morirse antes de ir a operarse queden endeudado para esa vida y para la otra <risa> aunque no hay otra vida verdad oh Dios mío no a ser la vida eterna la vida espiritual que Dios nos da sí después de esta vida y otra allí no hay operaciones allí donde llegó llegó ¿Ah? por eso que entrar por la puerta estrecha porque anchas es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella y hay padres que no son correctos que le enseñan mal a sus hijos tanto el papá o la mamá ¿Ah? si el hijo no quiere hacer eso bueno ya déjelo cuando sea grande él va a escoger cuando sea grande ya está perdido todo el tiempo que pudo aplicarlo para el bien de sí mismo y de sus propios padres como decía el salmo 127 que he leído ¿ah? cuando uno tiene hijos en la juventud ah qué bueno es que después cuando uno está joven todavía los hijos ya están grandes están del tamaño de uno ya saben posiblemente más que uno mismo porque han estudiado se han dedicado el padre los ha guiado la madre con el día entero no es cierto con su consejo con sus quehaceres oh qué lindo es eso pero muchos no escogen ese camino escogen el camino espacioso a hacer la cimarra ¿Ah? usted sabe lo que es la cimarra no es cierto o sea, hacen como que van para la escuela, pero no entran a la escuela, o al liceo, o a la universidad. Así ah, que haciendo otras cosas, con los amigos, las amigas. Ah, qué pena es eso, qué pena, porque el futuro se ve muy negro para ellos. Por eso usted, estimados amigos oyentes, usted que ya tiene experiencia en la vida, que no le gustaría... Ser ya la persona que es Si no que hubiera estudiado un poquito más Haberse sacrificado en la tarde, en la noche Cinco años Cinco años para ser No sé, pues eh, Alguno que tenga una profesión Estudió cinco años O siete, ocho años Para ser médico, abogado ¿eh? Un especialista en alguna cosa pero después tiene toda la vida para disfrutar de lo que aprendió la puerta es estrecha tiene que entrar por esa puerta igual hacia la vida eterna para la vida eterna si usted quiere entrar a ese lugar de delicias que dios tiene preparado para nosotros como dije antes después de esta vida como esta vida no hay otra está la vida espiritual está el otro ser que dios nos dio a nosotros que es un ser igual que nosotros pero espiritual y que todas las religiones lo dicen lo mismo que dentro decía si sí hay otro ser pero ninguna ofrece la vida eterna como la ofrece el santo evangelio del Señor Jesucristo el mismo Dios, el que hizo al hombre el que puso el soplo de vida en el hombre y la mujer él vino a decirnos hay otra vida después de esta vida hay otra Ah, y prepárense para la otra vida Porque según sus hechos serán juzgados Serán juzgados en el gran tribunal de Cristo Ahí no escapará el grande abogado Los staff de abogados Muchos abogados ah, Abogando Reitero la palabra, ¿no es cierto? Y que valga les abogan Van a abogar por la vida o por la salvación de aquel no, no, no, no lo que usted hizo en esta vida, así se apresentará delante de Dios cuando Dios le llame y tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho aun de las palabras sosas insulsas palabras sin sentido u obscenas o buenas tendrá que dar cuenta a Dios y nadie escapará Nadie ha escapado de la tumba, allá están las buenas y las malas intenciones, pero delante de Dios tendremos que dar cuenta, es estrecha la puerta, no se puede entrar con una mochila tan grande de pecados, de, de, de, de, de desidias, de tanta inmundicia de esta vida, no se puede entrar en esa puerta con esa mochila, tiene que entrar solito, y tiene que entrar de acuerdo a lo que Dios le dice, y Dios dice lo bueno, ¿Ah? una persona viciosa, como muchas veces cuando he ido a, a los cementerios dice, este fue un curaíto que Dios lo tenga en su santo reino, Dios no va a tener a ningún curado o vicioso en su santo reino, póngaselo bien en su cabeza, en su mente y en su corazón, Dios no va a tener a ningún vicioso Que dejó su casa Que dejó su familia Por el vicio No no Él va a recibir la recompensa De lo que hizo en esta vida Y va a tener que dar cuenta De lo que hizo para bien O para mal Por eso que Dios dice propio Señor Jesucristo dijo Yo soy la puerta Y el que por mí Entrare este será salvo no es una puerta común es una puerta espiritual es la puerta del bien es la puerta de la santidad por eso que el creyente el hijo del señor tiene que dejar todas las cosas perniciosas mundanas y pecaminosas para llegar delante de dios y entrar por esa puerta de a lo que nosotros denominamos el cielo el lugar santo de Dios para algunos le parece ah no, que yo estoy acostumbrado a esto estoy acostumbrado para este otro bueno, deje la costumbre mala y entre el camino de la santidad entre, ah, para muchos es muy fácil por ejemplo ver un ejército que marcha ah, al mismo con paz todos Oh, qué lindo que marchan, qué fuerte se ven, qué valerosos se ven, qué eh, ropaje qué, eh, es tan lindo el ropaje que tienen no es cierto su calidad como soldado se ven es muy lindo pero entre pues y sea un buen soldado de Jesucristo ¿Ah? aprenda a marchar con Jesús e irá para ese lugar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 señor jesús mi oración en esta mañana padre celestial usted la conoce y usted conoce los que oyeron en esta mañana posiblemente hay algunos enojados y otros pensativos pero que no queden pensativos solamente o enojados sino que reflexionen y entren a este camino precioso que usted nos indica Gracias por esta oportunidad Le pido su bendición Sobre este mensaje de su palabra Sobre mi vida Y los que quieren Señor amado La bendición suya De andar en el gran ejército espiritual Que un día llegará delante de su trono Le ruego por los dolientes y enfermos Para que sean sanados Y que vayan Señor amado A recibir su bendición y la sanidad En el lugar que donde le adoramos en el nombre de Jesús, sea así. Amén y Amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes, nuestra iglesia está ubicada en la calle José Victorino de la número 630. Allí le convidamos, segundo sector Pedro Aguirre Cerda, cerca de la eh, cancha Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Astarria, número 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Salvear, desea grandemente, desea con todo mi fe de que usted reciba la bendición de Dios. Vaya, porque será bienvenido. Hasta la próxima vez. Dios le bendiga.